ser doctora, también es integrante del Foro Pampeano por la Legalización del Aborto. Pilar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, la saludan. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, eh, bien. Queríamos eh, preguntarle acerca del de chaquetazo que se está realizando en este momento en el Hospital Lucio Molas, en, en nuestra ciudad. Sí, bueno, recién terminamos un momento donde, bueno, nos congregamos un conjunto de profesionales de la salud, de la salud pública, Que integramos una red de trabajo que se llama Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que venimos en realidad a nivel nacional y también acá en la provincia articulando acciones, ¿no? estrategias en relación a lo que es el abordaje al día de hoy y la interrupción legal del embarazo. Y en este caso quisimos, por un lado, hacer visible nuestro trabajo, nuestro compromiso que es cotidiano, con los derechos de las mujeres y las personas gestantes cuando solicitan la interrupción de un embarazo y además hacer pública nuestra disconformidad este, con el, el anuncio de voto negativo que hizo el senador Marino con respecto al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Tuvimos la presencia de, de parte de su equipo, del senador, este, al cual le, le acabamos de presentar una nota argumentando las razones por las cuales también los equipos de salud necesitamos que esta ley se apruebe eh, de manera, no solo de que las mujeres no corran riesgo en, en la decisión de interrumpir un embarazo, sino que también los profesionales y las profesionales tengamos en amparo de una ley que es más clara. Por eso tenemos un marco regulatorio hoy que nos permite trabajar, hemos recorrido mucho camino en relación a lo que son los abortos no punibles, pero sin embargo sabemos que la, digamos, como la, la heterogeneidad de respuesta de los servicios de salud sigue siendo un problema en la hora del acceso a esta práctica. Con lo cual necesitamos que, que la ley se apruebe y necesitamos que nuestros representantes estén a la altura de la circunstancia de lo que lo es que la realidad de... de... La, digamos, la problemática del aborto significa en todo el país y también claro. en la provincia. ¿no? Claro que sí. Qué importante lo que dice Pilar, porque eh, se han escuchado muchas voces de profesionales, ¿no?, de, de la medicina, eh, justamente uh -huh. eh, apuntando a, en el otro sentido, ¿no?, esto de, de justificar la objeción de conciencia y demás, uh -huh. eh, intentando, bueno, decir que si les toca el caso, eh, no practicarían un aborto. Sí, exactamente. Lamentablemente, cuando tuvimos la medida de sanción en la Cámara de Diputados, un, un También una respuesta rápida que hubo en ciertos sectores más hegemónicos, particularmente del sector profesional médico, fue salir a decir no cuenten con nosotros. ¿no? Eh, rápidamente la red salió a contestar a esto, de decir contás con nosotros, contás con nosotras. Somos muchos, muchas las personas que venimos trabajando hace muchos años. Eh, y somos también la base para la cual el día que tengamos la ley, que esperamos que sea este 8 de agosto y si no va a ser más adelante, pero va a ser, Este, sean la base sobre la cual la ley se implemente, porque uh -huh. también es cierto que los servicios de salud tienen sus resistencias, más allá de la figura de la objeción de conciencia que venimos cuestionando y venimos con mucha preocupación de esta idea de reglamentar una objeción de conciencia institucional que nos parece algo que es inaceptable, ¿no? Como sí. decir una institución completa puede negarse a, a, a responder a un derecho Pero bueno, este, son, son de, las, de, la, de las cuestiones que, que venimos trabajando y, y venimos haciéndolo hace mucho tiempo. También eso es un poco la expectativa de mostrar este, nada, que los servicios de salud también estamos y estamos eh, para responder a las mujeres, pero también peleándola adentro, ¿no? Eh, Pilar, eh, justamente este, este punto el de la objeción de conciencia es uno de los puntos que se intenta modificar ¿no? de, uh -huh. de, del proyecto de, de ley original eh, ¿qué problemas podría traer aprobar eh, la ley de despenalización del aborto eh, pero eh, aplicando la, la objeción de conciencia, dejando eh, eh, librada a, a la decisión de cada uno de los profesionales este asunto? Sí, el problema es cuando, cuando la, la objeción de conciencia, primero las instituciones no tienen conciencia, esto ya escuchado ese dicho, ya. pero además, cuando una mujer depende de una institución, porque por ejemplo acá en la provincia nosotros no tenemos obras sociales que dependan de una única institución, pero en otras ciudades sí eso ocurre. Entonces si la, si la institución en, en sí misma se niega a dar respuesta a ese derecho, además no está dispuesta a pagar, por ejemplo, esa prepago, esa obra social, este, esa práctica la deja la mujer a la manera de de empezar a recorrer ¿no? un circuito de instituciones para encontrar respuesta, lo que sabemos que eso significa, y además desobedeciendo a una ley. Esto es lo más importante. Este, sabemos que no hubo dictamen de comisión. Esta, esta situación, estos planteos de revisión se van a, se van a discutir en la Cámara en el mismo 8, este, pero va a ser uno de los núcleos duros, más que el, también la reducción de las semanas de edad gestacional. Ustedes saben que la campaña había parta, había Este, ampliado de su proyecto original a las 14 semanas, y esto también en principio estaría por revisarse, pero lo de la objeción de conciencia nos preocupa por esto, porque se convierte en una práctica discriminatoria, ¿no? Pilar, una, una vez más, sobre la objeción de conciencia institucional y esto para que lo entienda más sí. la audiencia y para que lo entendamos más nosotros también. Este, sí. ¿Cuál es el camino que va a recorrer una persona si hay objeción de conciencia institucional y no hay cobertura de salud pública, por ejemplo, en algún lugar? No, no, no lo sabemos. Eso va a ser un proceso que si se aprueba con esas modificaciones va a tener que volver a diputados y después se discutirá en el proceso de reglamentación. Lo que sabemos es que la propuesta de los senadores de Córdoba con respecto a este punto es que sean las instituciones privadas que son confesionales, que tengan esa libertad de, de objetar, pero nunca el Estado de todos modos puede ser objeto, ninguna institución pública podría ser objeto, con lo cual eso debería garantizarse de todos modos por el Estado. Pero bueno, quienes trabajamos todos los días en los servicios sabemos lo que eso en términos burocráticos significa, ¿no? Claro. Eh, claro. digamos, más allá de que el Estado garantice en sus instituciones públicas, sabemos que en la dinámica de, de, de los problemas de salud, ¿no? estas cosas aparte no pueden esperar, entonces eh, se generó un problema grande y además problema, se generó el problema de quién paga ¿no? esta prestación. Y además, y además hay una, una manera encubierta ahí de sostener el sistema que está funcionando actualmente, digamos, eh, lo, lo que pasa por la oscuridad, lo que pasa por la ilegalidad, eh, digo, sí, la sí. clandestinidad exactamente, Pilar. Sí, sí, sí, claramente. Sí, sí, claramente. De todos modos, eh, nosotros hoy tenemos un marco que nos permite trabajar, nos permite avanzar. ...en relación a sacar de la clandestinidad, digo, las, las, las decisiones de las mujeres... ...pero también nuestras prácticas profesionales. Sin embargo, un poco yo siempre lo digo, este, todavía hoy el marco que tenemos... ...hace que sea muy dependiente del equipo de salud ¿no? la respuesta o el proceso de trabajo. Entonces, hay provincias que le niegan directamente la posibilidad a una mujer... ...hacer ese planteo, aun cuando esté dentro del artículo 86 de Colombia Penal... ...que haya sido violada o que tenga un causal salud... ...y sin embargo se niega el derecho, ¿no? Entonces, ahí hay una necesidad de claridad jurídica... ...que es lo que viene a aportar la ley. Este, pero, pero bueno, por supuesto que son preocupaciones... ...la preocupación central es que no siga habiendo... ...mujeres que pongan en riesgo su salud... ...mucho menos su vida... ...en el proceso de atravesar un, un aborto. Y el peso siempre, yo también lo digo... El, ...el peso simbólico que tiene la ley para las mujeres... ...más allá de todas las dificultades y resistencias... ...que efectivamente encuentre su implementación... Pero el hecho de que el Estado diga, tenés derecho, es tu derecho solicitar la interrupción del embarazo, si así lo deseás, si así lo pensás, si esta es tu decisión de vida en este momento, este, eso tiene un efecto subjetivo muy fuerte. Por muy eso bien. también creo que es muy importante que la ley se apruebe. Aún con las modificaciones que puedan plantearse, que ojalá sea tal cual fue la medida sanción en diputados, Pero creo que esto sería muy, muy importante como un antes y un después, ¿no? Para muy bien, definitivamente para... Pilar, definitivamente Pilar. E incluso eh, sugiero que no, te, que no le temamos a este camino que, que, que lleva a la legalización definitiva y que después puede llegar a, a incluir alguna modificación a posteriori. Una nota más, eh, Pilar, acerca de lo del chaquetazo, alguna cuestión para relatar de lo que sucedió esta mañana, no, alguna bueno, particularidad, eh... digo. Mira, de esto que decía al principio, primero que le elevamos esta nota y estamos a la espera de una, de una posible audiencia con el senador, de manera que escuche también las palabras de los profesionales de salud que venimos trabajando, pero bueno, también hacer visible nuestra, nuestro compromiso, hacer visible nuestra digamos, participación en este tema en forma pública. También queríamos presentar que en La Pampa también hay una red de profesionales de salud que estamos, no estamos a favor del aborto, estamos a favor de que las personas decidan con respecto a sus vidas y en este caso a su salud reproductiva sin riesgos. ¿no? Este, así que bueno, también tuvo el objetivo de hacer visible esto y, y se va sumando mucha gente, eso fue muy impresionante, hoy se sumó mucha gente y se va sumando cada día más. Sí, sí, así que esperamos sí. ponernos más fuertes y si no tenemos ley vamos a seguir trabajando, tenemos una, un cambio en la resolución del ministerio muy reciente que nos permite trabajar, en, nos obliga a trabajar ¿no? en todos los establecimientos públicos y privados de salud. Así que si no, vamos a seguir, por supuesto, peleándola todos los días y bueno, tejiendo esto que es este, garantizar, ponernos en, ese, en esa chaqueta justamente, ¿no? que es la garantía de los derechos. Eh, ¿Hoy van a estar durante todo el día con, con este chaquetazo? No, bueno, la actividad ya, te, ya culminó, fue hora de la mañana y ahora a las 12 horas se va a replicar la misma iniciativa en el Hospital Centeno de General Pico. Sí. Muy bien. Pilar, muchas gracias. Es muy importante. Ah, bueno, muy, muchas gracias. a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Salud. Pilar Galende, direct, eh, doctora, integrante del de Foro Pampeano para la legalización del aborto. Bueno, hoy con este chaquetazo, visibilizando la opinión, la postura y la conciencia, justamente, ¿no? De, de un amplio sector eh, de los trabajadores de, de la de salud, salud. Claro, ¿no? claro. Para que no queden dudas y para que las personas, la gente de a pie, entienda que mm, la tal objeción de conciencia institucional no existe. ¿eh? Y ahí están los profesionales de la salud y los trabajadores de la salud involucrándose bien arremangados y mostrándose en la calle a través de esta gestión del pañuelazo que se realiza hoy, tanto en Santa Rosa como en Pico, que nos decía Pilar. 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana, así continuamos en Radio Gracia por Radio Kermés.